Bueno, Plinio, por otra vía que no es la habitual, eh, por razones de tiempo, también te estamos recibiendo desde un Montevideo soleado, pero con mucha humedad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludo a todos ahí de Radio Centenario. En una semana donde Brasil ha estado muy presente aquí en, en Uruguay por, la, por esta cumbre, por esta reunión eh, que dio para muchas cosas. Eh, muy, nosotros decimos eso de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Eh, la, la cumbre convocada por Lula, ¿qué primer balance general te gustaría hacer de eso, más allá de, de algunos puntos que te vamos a plantear, Plinio? Sí, yo estoy de acuerdo con, con la avaliación que hiciste, que No, mucho ruido para poca sustancia. La realidad es que eh, la cumbre vino para Lula en un momento muy eh, delicado de su gobierno, Porque mientras estaban aquí los presidentes, se trababa una lucha encarnizada con el Congreso pa para definir la cara del gobierno, porque el Congreso decidió eh, enfrentar el gobierno y redefinir los ministerios. Ajá. Entonces, esta es, un es una primera característica de esta cumbre. O sea, yo creo que los presidentes estaban mucho más preocupados con problemas internos. que exactamente con rearticular América Latina, lo que es eh, natural, porque sin una solidez en el plan interno es muy difícil proyectar una política externa. Esto es, era muy claro en el caso de, de, de Lula, pero también se notó en el caso de otros presidentes que hicieron un escándalo, con la recepción civilizada que Lula dio a Maduro aquí en Brasilia. Uh -huh. El caso, por ejemplo, de Boric, que se esforzó para agradar a la media que es eh, contra los, lo, el gobierno de, de Maduro. Entonces uh -huh. yo creo que los presidentes estaban mucho más interesados con el, el público interno que con la conversa que se daba ahí en el itamarachi. Eh, ¿Qué es eso, Plinio, que decías que hay un debate interno en Brasil, que hemos visto algún titular de, de una redefinición de ministerios? Sí, la última semana fue una semana muy mala para el gobierno Lula, porque el Congreso empezó a apretar para eh, conseguir el control del gobierno, de la misma manera que hicieron con Bolsonaro, cuando el Centrão se apodera del gobierno Bolsonaro. Ahora este mismo grupo, que salió muy fortalecido de las elecciones, empieza a movimentarse para controlar, controlar el gobierno Lula. ¿Y, ¿Y cómo lo hace? Primero eh, amenazando eh, no votar la ley que mandó Lula para redefinir la, la arquitectura de los ministerios. Y en la práctica, la ley que acabó siendo votada mañana, eh, ayer en la noche, es una ley que esvacía totalmente el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de los Pueblos Indígenas. ¿no? Y que empieza a esvaciar también el poder de articulación de lo, del ministro, de, digamos que sería el ministro del interior, no el uh -huh. que hace las relaciones con el Congreso eh, de Lula. Entonces... Eh, eh, estaba en el medio de esta batalla cuando vino su retiro la semana pasada yo ya había bromeado que si no invitaban Lira al retiro el retiro sería una especie de un, una reunión de té y, y fue más o menos lo que pasó porque eh, el gobierno ahora Lula antes de poder proponerse algún liderazgo regional él tiene que luchar por la sobrevivencia del propio gobierno que está amenazado por los digamos la gang fisiológica que controla el Congreso. Por las dudas, por la mención que hiciste Lira, es Arthur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados es ¿eh? sí, y del líder del Central, es ¿eh? exactamente, es el capo de tutti capi mm. de los políticos fisiológicos brasileños. Bien. Eh, ¿Y por qué te parece que está esa, esa ofensiva? Eh, además, con, se suponía que Lula iba tejiendo, había hecho algunos acuerdos con el Centrão, ¿no? En el principio de, de, de esta gestión Sí, y hizo los acuerdos con el Centrão, pero el Centrão es insaciable, ¿no? Cuando nosotros decimos gran centro, en realidad ah. es una gran derecha, ¿no? Ellos se autodenominan del centro, pero en realidad son políticos de derecha. Entonces, ellos quieren dos cosas. Primero, controlar cualquier reculo de Lula en el modelo neoliberal, porque mm. ellos obedecen, en realidad, al interés del gran capital. Y segundo, controla, controlar directamente las... las eh, el gobierno, no, la, la, la, los, los mecanismos del gobierno. Entonces es, estos son los dos movimientos que explica la lógica del central ¿no? y que está siendo bien sucedida. Bien. Y sobre la cumbre en sí, primero una apuesta ahí fuerte de Lula eh, trayendo a reuniéndose primero con el presidente de Venezuela, como vos decías. Eh, que sabiendo que eso iba a levantar eh, polvareda ¿no? en varios países de, de la región, o sea, el, eligió iniciar esa convocatoria internacional con una jugada fuerte, ¿no? Yo creo que sí, bueno, primero eh, es lo mínimo que podría hacer Brasil como Estado, claro. es disculparse con todas las groserías que Bolsonaro hizo con el Con, con el Estado venezolano y con el pueblo venezolano. Uh -huh. Y en esto Lula tiene, digamos, se comportó de manera correcta, ¿no? Sí. Dio la, la, la recepción civilizada que el jefe de Estado de, de Venezuela merecía. Y yo creo que, en segundo lugar, quiso también definir un poco uh -huh. uh, una mayor autonomía en relación a los americanos. Yo creo que este es el simbolismo de la recepción que dio a Maduro para decir, mira, Brasil tiene una política externa independiente. No es verdad, pero es lo que él quería pasar a la gente. Y yo creo que esto fue el gesto simbólico que incomodó mucho, sobre todo al presidente chileno que parecía que era de izquierda. Sí. Y al presidente eh, uruguayo, que también quedó muy, muy enojado con esto. Sí, por supuesto, la calle se ha transformado en un... Eh, como hace alguna caricatura hoy en alguna prensa política nuestra que salió hoy, lo dibujan a la calle como un gallito, ¿viste? Eh, cacareando frente a, a Lula, tomado de la mano de, de Maduro. Pero hablemos de, de Brasil mejor que de la calle, <risa> ya, ya lo tenemos bastante. Eh, ¿Dónde crees que estuvo el objetivo central de Lula eh, en esta convocatoria? ¿En mostrar a Brasil frente a la comunidad internacional como un liderazgo en la región? ¿O hay también una intención de, de Lula que él cree que se puede refortalecer un, un bloque como la UNASUR Aún en medio de la variedad de, de signos de gobiernos que tenemos. Mira lo que lo que la reunión demostró en la práctica es la, la crisis política que atraviesa todos los países de, de, de aquí del con el Sur y la falta de unidad, no, la falta de un proyecto nacional y regional de todos los países. Mm. Entonces eh, la realidad yo creo que lo que Lula quería es de un lado demostrar fuerza internacional porque por increíble que parezca el prestigio internacional de Lula es hoy día uno de los, de los de las bases de apoyo del gobierno de Lula está apoyado y esto demuestra la fragilidad del gobierno o sea viene apoyado de afuera en cierto sentido y en el otro yo creo que es una preocupación legítima del Itamaraty uh -huh. y de Amorín, que es el ideólogo ¿no? que está por detrás de, de la política externa de Lula, de articular mínimamente América del Sur, ¿no? de tener un mínimo de, de articulación en varias frentes, ¿no? porque son varias las frentes, combate al crimen organizado, el problema del medio ambiente, el problema de, de económico, de tener, mejorar la integración económica, el problema comercial, que es de tener ¿no? la idea de la moneda única, que claro que es una idea todavía muy eh, embrionaria, Cierto. pero que es una idea sí. interesante que nosotros tengamos un mínimo de autonomía en este mundo tan conturbado y tan inestable. Entonces yo creo que hay esta preocupación estratégica real y una preocupación, digamos, política inmediata, que es demostrar que Lula... no puede ser muy apretado aquí adentro porque tiene mucho prestigio para afuera uh -huh. eh, Bien ¿Y qué te parece que en el, en el balance porque por ejemplo se habla de la Argentina que había cierta expectativa en Argentina en que como eh, es que, que pudieran obtener de Brasil algo de ayuda económica Mira Yo creo que de concreto el resultado es lo que dijiste en la introducción, ¿no? mucho ruido pero poca conclusión, en realidad, en realidad no hay conclusión alguna y esto Lula de cierta manera ya lo sabía, tanto que cuando convocó el retiro dijo, mira, es para conversar sin preocupación de ninguna declaración final, de, de ninguna conclusión. Entonces yo creo que eh, eh, el objetivo es... dar inicio a una conversación, uh -huh. eh, imponer una lógica más civilizada a la relación entre los jefes de Estado. Yo creo que estos son los dos eh, objetivos inmediatos y yo creo que de cierta manera ellos fueron, eh, digamos, logrados. ¿no? Bien. Eh, Plinio, eh, una pregunta también de la interna de, de la situación de Brasil. Eh, que estaba viendo, repasando contenidos de, del portal Contrapoder, ¿no? En el que vos estás eh, sí, coordinando, sí. que deberíamos hablar más seguido de él, eh, y también recomendarlo a la gente, a nuestra gente que lo lea, que ingrese también y recorra para eh, tener una visión desde la izquierda, eh, también plural, de la realidad brasileña y algunos temas internacionales, que, claro, están en portugués, pero nosotros lo entendemos bastante y estaba leyendo uno de los artículos que hay toda una lucha en desarrollo en torno a la educación, ¿no? A nivel de docentes y funcionarios eh, ya contra este gobierno. Sí, sí aquí hay, es una cosa bien grave que está pasando aquí en Brasil y que es importante que ustedes ahí en Uruguay estén atentos. ¿No? Eh, el gobierno, esto ya viene ar se arrastrando desde el inicio del gobierno de Dilma Josef. Mm. Pero finalmente, con Bolsonaro, se propone una reforma de la educación que se llama Nuevo eh, eh, nuevo Ensino Medio. Entonces, nueva educación de la, de la categoría media, ¿no? Nuevo Ensino Medio, que es un cambio cualitativo. En la filosofía por de la educación no es la educación de, de digamos neoliberal extremada para crear un trabajador descalificado y un individuo alienado entonces es un cambio muy muy profundo en, la, en el sistema educacional y esto ha generado eh, reacción de los estudiantes y de los profesores esta reacción está todavía en sus pasos iniciales no el gobierno lula dijo que, que iba a proponer una especie de un de una suspensión temporaria del proyecto para una una redefinición del proyecto y propone ahora reformas en el proyecto el problema es que el proyecto eh, no puede ser reformado porque es la concepción claro. que está equivocada ¿no? Y Y esto es muy grave, porque en realidad, finalmente, y esto es un, ¿no? un dibujo que es, fue recomendado por el Banco Mundial. Claro. Y, y, con, y de manera muy explícita, por ejemplo, tenemos que crear personas que sean conformadas con la situación y que no tengan, digamos, y que, y que sean resilientes a los, a los digamos, a las contradicciones de esta sociedad, entonces es para crear un individuo alienado, despreparado para, para digamos, un trabajo más calificado, pero muy preparado para hacer la, la, la lucha diaria por la sobrevivencia de manera individual, este es un cambio muy muy grave y yo creo que todos tenemos que estar muy atentos, porque tendrá repercusiones en lo que será la formación de los jóvenes brasileños y su futuro en los próximos 10, 20 años. Por supuesto, es, es un gran tema, Plinio, y eh, en, este, en esa orientación ya se viene aquí en nuestro país, te podríamos decir, desde los gobiernos anteriores al Frente Amplio, hubo una, un inicio de esa reforma en este sentido fuerte con el sociólogo Germán Rama, Eh, hermano de aquel eh, crítico escritor Ángel Rama, que quizá alguna vez escuchaste hablar de él a nivel eh, uh -huh. latinoamericano, eh, y luego en los gobiernos del Frente Amplio no varió mucho esa, esa orientación y ahora este gobierno está llevando adelante lo que ha denominado una transformación educativa Eh, con no gran fuerza de, de resistencia de los sindicatos, te diré, más bien resistencia a nivel de estudiantes, pero los sindicatos como parte del debate aquí político, ideológico, los sindicatos una vez que acordaron los aspectos salariales, verdad y de puestos de trabajo ya no se escuchan tantos cuestionamientos a esos contenidos, en ese enfoque que vos decías, es exactamente el mismo, la preparación para el mercado, y bueno, se está en pleno debate con eso aquí, eh, fundamentalmente empujados por los estudiantes, ya te digo, y a nivel universitario, que tiene autonomía la universidad acá, ¿no? Sí, aquí la, la, la, también hay una autonomía relativa en, el, en la enseñanza superior, Pero yo creo que no, nuestros países son una colonia. no. Mm. Este es un proyecto que fue articulado y pensado por el Banco Mundial como una especie de nueva generación de, de, de doctrinación neoliberal. Es muy grave y, y debe ser combatido porque es la educación de la neocolonia. Entonces es una especie de... <coughs> neoeducación, no, para exactamente lo que dije, para formar un joven alienado, conformado totalmente que no piense en cambios sociales, que naturalice de manera total la realidad y que tenga las habilidades mínimas para poder sobrevivir en una situación de trabajo precario. Esto es lo que están de definiendo, este es el plan, esta es la educación para la periferia en este momento, digamos, de crisis profunda del capitalismo, y nosotros tenemos que rechaz rechazarlo, y yo creo que es importante, si me permiten una sugerencia, que que la, que la radio haga debates de esto, con sí. pedagogos, con educadores, para que la gente sepa la la dimensión de lo que se está pro proponiendo. Porque es una cosa que parece una modernización, parece una cosa, digamos, eh, más moderna, mm. pero en realidad no. Es un ataque grave a la ciudadanía, al futuro de, de nuestros jóvenes. Sí, exactamente. <coughs> en eso estamos, y, y apelando, intentando apelar a, a pedagogos, por suerte también, hay una lucha en ese sentido de los representantes de los docentes y los consejeros eh, que son elegidos por los docentes en el organismo rector de la educación en nuestro país, que claro, son minoría ante los consejeros del gobierno, pero bueno, que eh, están aportando información en este proceso. Eh, se instala, por ejemplo, pero viene de los gobiernos anteriores del Frente Amplio ya, El concepto de formar a la gente en lo que denominan competencias, Plinio. Plinio sí, sí. En hacer sí. competente a la persona, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Es toda una formación para decir, tu futuro depende solamente de ti. Si te vas mal, la culpa es tuya. Claro. ¿no? claro. Y, no, no, y, y tienes que conformarte con esta situación. Entonces, es... Un dibujo que viene del Banco Mundial. No, como somos colonias, sufrimos los mismos procesos, aunque de manera, digamos, particular a cada país. Pero los determinantes generales son los mismos. Y la manera de entender lo que ellos quieren es leer directamente en la fuente, en los relatorios del Banco Mundial. Y ahí ellos hablan de manera muy explícita, porque los gringos son muy cínicos, ¿no? Lo que se pretende es crear un individuo alienado. Eh, esto es lo, lo que se pretende en última instancia. Y esto hay que rechazarlo por, en las calles y yo creo que ahí los estudiantes son la línea de frente de esta lucha. Eh, Plinio, y en ese sentido, eh, o sea, esto vos lo estás confirmando... que el gobierno de Lula y sus autoridades de la educación están totalmente identificados con ese alineamiento, están impulsando esa concepción. Sí, la política del gobierno Lula, porque hubo mucho rechazo y mucha presión por los estudiantes, los profesores, que es una base importante de, de, del PT. Claro. Entonces la política fue que, que ellos iban a mejorar el proyecto. Mm. El problema es que no hay cómo mejorar un veneno, ¿no? El, el, lo importante es no tomar el veneno. Entonces no hay no hay lo que mejorar, pero el gobierno no tiene, yo creo que ni fuerza y en realidad ni intención de eh, revogar esta esta eh, reforma. Claro. Eh, entonces la, la va a implementar en una dosis menor. Claro. Eh, y qué pasa con la resistencia, así es que hay eh, como pasa acá a nivel del Frente Amplio, eh, hay una base importante a nivel de docentes, de, de estudiantes también, eh, identificados con el Frente Amplio. ¿Qué pasa en ese sentido con la comunidad docente, e incluso estudiantil, en, en un país con realidades tan variadas, un país tan grande como Brasil, con este tema? Mira, Bra uh, Brasil tuvo un movimiento muy muy fuerte de los estudiantes secundaristas, claro. ¿no? que están ahí antes de entrar en la universidad, de tomas de escuelas en, aquí en Bra en São Paulo, en Paraná y fue un movimiento muy grande. Esta iniciativa es una especie de respuesta a este movimiento. O sea, mm -hmm. ellos sintieron el potencial subversivo que había en la disposición de lucha de los estudiantes entonces empezaron a cambiar toda la estructura de la educación bueno los estudiantes están eh, eh, recién eh, eh, reorganizando la lucha entonces todavía no hay un, un movimiento de calle muy fuertes contra esto pero es muy probable que que, que que venga a fortalecerse y es lo que pasó en chile no claro. chile es siempre interesante porque Chile tiene el neoliberalismo más extremado, entonces va un poquito adelante de nosotros, ¿no? y las contradicciones también, el estallido social nació del movimiento de los estudiantes secundaristas, porque ellos ¿no? No, resisten a esta idea de transformarlos en, en robots, uh -huh. y, y yo creo que esto empieza de manera todavía... Y, preliminar, muy inicial, aquí en Brasil. Bien, Plinio, nos quedan dos minutos, pero por lo menos hacer mención a esto de la condena para el ex presidente brasileño, eh, Color de Melo, que fue declarado culpable por corrupción y lavado de dinero, que llegó a las vueltas de la historia a ser aliado electoral de Lula, ¿no? Bueno, Carlos Giménez ganó las elecciones de Lula del 89 en una eh, elección muy reñida, muy ¿no? y, y ganó con la palabra que él era un cazador de marajás, cazador de no sé cómo se dice maja, marajás, no. Sí, sí. Marajás. sí. marajás. Bueno, resulta que él era el marajá, ¿no? Él era el gran, el gran marajá y el gran ladrón. Claro. Esto todo ya lo sabían. ¿no? Porque para allá en, Bra en Brasil, ¿en qué sentido se dice? Eh, un hombre riquísimo y, y, y, y él lo asociaba a ladrones. Claro, ¿no? claro. La, hombres públicos que roban el Estado. Eh, eh, fue en este sentido que él lo utilizó. Entonces, como cazador de corruptos, él se eligió presidente contra Lula en el 89. Pero esto es una farsa que la media produce, porque todos sabían que era un gran ladrón de familia, digamos que tenía tradición de corrupción. Y resulta que como la justicia brasileña es muy seria, después de 30 años finalmente lo meten en la prisión, ¿no? En este periodo Lula Color fue, estuvo en el gobierno Fernando Henrique. en el gobierno Lula, en el gobierno Dilma, en el gobierno Temer y en el gobierno Bolsonaro, donde en realidad se siente más a voluntad, porque es un hombre de extrema derecha, mm. eh, entonces eh, esto, pero esto, eh, su prisión está dentro del cuadro de lucha política en Brasil y de la manera como el judiciario se mete en esta lucha, mm. ¿no? Eh, Entonces no es una moralización del Estado brasileño y ni nada de esto ni cercano, es en realidad un reflejo de la debilidad política de Collor, se quedó quedó muy expuesto, se se metió demasiado con Bolsonaro, hay que también presionar a Bolsonaro que los presidentes pueden ir preso y en este lío Collor termina condenado. Muy bien, Plinio, llegamos justo al mediodía, eh, valorando como siempre este tiempo que te tomás para eh, conversar con nosotros. Reiteramos la recomendación a la gente eh, cuando andan navegando por internet, ingresar a contrapoder.net, este portal de reflexión de la izquierda de Brasil. Un abrazo grande, Plinio, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, agradezco mucho la mención al, al contrapoder. yo creo que sí es un lugar donde se hace una reflexión bien crítica de la realidad y agradezco otra vez la oportunidad de, de hablar con los hermanos uruguayos. Fuerte abrazo a ti, a Ángeles y a todo el equipo de Radio Centenario. Abrazo.